...está en comunicación telefónica con nosotros... ...hola Fabi, ¿cómo estás? Muy buenas noches... ...buenas noches, darling... <risa> ...¿cómo andas? Bien, acá estoy con unos nervios... ...chiquita... ...no me digas... ...y sí, uh -huh. yo, en, yo en tu lugar también... ...te confieso que estaría... ...estaría nerviosa... ...porque, qué sé yo, uno no sabe qué es lo que va a pasar... ¿no? ...pero la idea es que la pasemos bien... ...que charlemos un rato... ...eso es todo... Eh, contanos, Fabi, dónde estás ahora. Ahora mismo uh -huh. estoy en la casa de mi segunda familia. Ajá. Ajá. Bien. ¿En la estoy casa? caminando en círculos. Viste mirando sí. al cielo, las estrellas, diciendo qué me van a preguntar. ¿Ah? O, o sea, que estás, eh, pero en el patio o en el jardín, porque estás mirando los, el, el, las estrellas. O tienen en el jardín. Bien, estás en el jardín. ¿Y el resto sí. de esa familia elegida, de esa, familia, esa segunda familia, dónde están adentro escuchando la radio? Ajá, ah, yo salí bien. afuera porque tenía miedo. de claro. que ah, Sí, como... además mejor estar solas acá charlando un poco, ¿no? Ajá. Bien, sí. y que se encarguen de escucharnos por radio. Perfecto, uh -huh. muy bien. Bueno, Fabi... Eh... El, nosotros, nosotres, nos conocimos en una, en una fiesta que se hizo, me parece que fue en la varietanga. ¿No? Ahí Ajá, estaba, le sí, mandamos un ahí, beso a la, a la Vero F y a todas las chicas que muah. trabajaron ahí organizando la varietanga sí. que estuvo buenísima. Las amigas se pusieron las repilas, las reganas, el entusiasmo. Aparte hubo de todo. ¿Qué te pareció? Cerveza, comida, uh -huh. amigues, <risa> exposiciones, hay de todo. Eh, hubo eh, monólogos, eh, poesía. poesía, canciones, eh, puestitos que cada uno llevó con las cosas que, que hace, que produce fotografía, bueno, de todo, cerámica, fue, fue realmente un, un lugar de encuentro maravilloso, y bueno, y fíjate qué lindo que estuvo, que ahí estabas vos, y, y bueno, y, y charlamos y te conté el programa, y ahí empezamos a pensar en esta, en esta charla que teníamos ganas de tener. Ahora, yo pregunto, antes de esa noche, ¿dónde estabas Fabi, que yo no te vi nunca? ¿Vos estabas viviendo acá en Santa Rosa? Sí, así mismo. Yo vine eh, alrededor del 2009-2010 uh -huh. a Santa Rosa. Yo soy nativa de Asunción, Paraguay. Uh -huh. eh, um, yo vivía en una burbujita, o sea, uh -huh. en un 4x4, ¿viste? Uh -huh. Teniendo miedo al mundo. Uh -huh. lo, lo único que podían ver era a través de mis redes sociales y más nada. Después, bueno, conocí a Lolo, a Lourdes... Ajá. Que bueno, ella me incentivó, a, charlamos un poco, viste me hizo ver las cosas de otra manera, donde yo pueda entender, por suerte yo tengo una mente bastante abierta, Ajá. así que bueno, ahí fue donde ella me incentivó y me dijo, me charló y me dice, mira, hay una fiesta, dice, Ajá. donde hay un montón de decidencias dice, si querés ir y juntarte con nosotros y yo... ¡Of course, Annie! Uh, ¡Where is?! Y ya entonces me fui ahí yo, la loca, no sé la que va ahí, uh -huh. Y nada, y entré ahí y me encantó, la verdad. Uh -huh. Te juro, parecía como New York, ¿viste? Esas fiestas así, tipo... Así como que, ¡oh, acá no hay nada! Pero entrás y era colores, luces, pines, eh, incienso... Yo, Dios mío, en el paraíso. ¡Qué linda. ¡Qué lindo! la semana se se terminó, se bueno, terminó pero, dice, pero... Eh, está buenísimo porque hay pilas hay hay gente somos muchos y tenemos uh -huh. eh, todas como ganas eh, tremendas de seguir generando cosas yo creo que sí. estamos cambiando esta realidad en la que vivimos y vamos generando esos lugares eh, para sentirnos para sentirnos a gusto no como te pasó a vos ahí esa noche así que hay que seguir pensando más cosas para seguir haciendo de hecho la me acuerdo sí, la hace me... mucha falta uh -huh. así que bien me sí, acuerdo es que esa bueno. noche estuvimos hablando Fabi de la posibilidad de que hicieras alguna presentación en alguna de las fiestas del programa, porque ya tenemos sí. algunas fiestas hechas de, de generales, que arrancamos con una fiesta cuando cumplimos un año, después Ajá. cuando cumplimos dos, y después dijimos, sí. bueno, porque hay que esperar una por año, empezamos a hacer cada dos o tres meses una fiesta. Más vale, sí, Bien. cuando más resuene y más vean que no es lo que ellos piensan, ¿viste? Porque por ahí, ¿viste? La gente se deja llevar mucho por lo que el medio vende y el medio a veces viene, vende lo que le conviene, ¿viste? Uh -huh. No vende lo que realmente es. Uh -huh. Así que si la gente va y ve que sigue habiendo fiestas, se sigue juntando amigues de toda índole, género, de todo, sabes qué? Pero se va de uh -huh. cabeza. Uh -huh. Imagínate, yo, yo digo, Dios mío, ¿vale tanga, eso. Digo, que me han arreglado una tanguita o algo? Cuando entré, ok, girl. Yo dije, mm. <risa> me encantó, fascinante. Buenísimo. Bueno, así que para la próxima, ya te comprometemos eh, al aire para que en la próxima fiesta de Desgenerades contemos con tu presencia y que puedas hacer lo que tengas ganas. ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, yo lo que realmente tengo pensado es hacer un show de drag queen, uh -huh. lo que es mi bandera en sí. Uh -huh. Obviamente, más allá de eso, quiero dar, intentar dar con lo que me dé mi cabecita y mi cuerpita, viste, tallado, matillazos, ah. uh -huh. dar como un mensaje a la gente. Eh, uh -huh. Que la gente intente cambiar, viste, positivamente, porque últimamente estamos teniendo como en la sociedad mucha... Más allá de que está todo visto, uh -huh. como decir, supongamos, todo ya la luz, reluciendo uh -huh. la gente, sigue teniendo como un tabú, un encerramiento uh -huh. de lo que uno realmente es. Eh, se perdió lo que es el respeto, el amor hacia los demás, uh -huh. la amabilidad, o sea, <coughs> y ya que hablando muchos no quieren escuchar, Entonces, entreteniendo, le vamos <risas> a hacer llegar. Muy Entonces, bien. bueno, mi idea es hacer un show de drag queen. Uh -huh. eh, yo uh -huh. amo el make-up. Eh, tengo una página, no sé si se irá abierta, ¿viste? porque yo no me agarro el miedo, ¿viste? Entonces, no se pero creo que sigue estando en Instagram, uh -huh. que es Fabi Gloss. Así que, bueno, quizás... ¿Cómo, que... ¿Cómo se escribe, Fabi? Así si lo buscamos. Fabi Gloss se escribe F... A, uh -huh. dos veces de larga, uh -huh. Y, espacio, Gloss. Que vendría a ser G, L, O, S, S. -O -S, -S, -S. Ese vendría a ser mi nombre artístico. Bien. Fabi Gloss. Yeah. Eh, bien. Eh, te vamos, te vamos a, a buscar y vamos a ver eh, qué andas haciendo por ahí por Instagram. Te llevas muy bien con las redes, ¿no? Porque hace un momento decías, yo vivía en una burbuja y solamente podía expresarme a través de las redes. Las redes nos dan esa facilidad, ¿no? Sí. Pasa que... Mostrando, viste, hacia la gente en la vida real, la gente solamente pasa, te mira y tenés dos posibilidades, o que te entiendan uh -huh. o que te siguen de largo, ¿entendés? Uh -huh. Y se te burlen. Eh, yo utilicé las redes sociales porque, yo digo, bueno, ya que se toman el tiempo y prácticamente la gente ya no está más tan comunicada persona a persona, viste, de tomarse el tiempo y charlar, uh -huh. está más con el teléfono... Uh -huh. Entonces dije, bueno, entonces voy a hacerme notar, pero en las redes sociales. Es un lugar donde prácticamente si mostras y no lees los comentarios ofensivos... Llega la gente, viste, se claro. toma el tiempo. Claro. Como cada uno está en su espacio, y uh -huh. te dice, bueno, me interesa, lo leo, y uh -huh. si no le interesa, pasa Claro. Eh, es importante, bueno, esto, que, que eh, lograste una, un cierto camino dentro de las redes, pero que también estás dispuesto a, a abrir ese mismo camino, pero en esta, en esta cuestión de la, de la vida no virtual, ¿no? No, no digo la sí. vida real y no real, porque ambas son formas de vida, ¿no? Son, son espacios que habitamos, sí. eh, pero en, esta, en este estar eh, eh, cara a cara con las personas. Eh, de hecho, eh, una vez que fuiste a esa, a esa fiesta que entablamos así como una charla y, y yo sí. siento que, que, que sos parte de nuestras eh, amistades, ¿no? Eh, sí. Después eh, empecé como a, a verte en otros espacios, por ejemplo, eh, nos seguimos encontrando en las ferias feministas, ¿eh? las, sí. las ferias de feministas trabajando que se hacen ah, en, el sí. Oliver, este, en el Parque Oliver una vez por mes y, y ahí también es otro espacio en el que me parece que te sentís cómodo, ¿no? Sí, bastante cómodo, uh -huh. porque pasa que yo creo que al ser eh, homosexual, porque mi... Mi identidad sex sexual, que uh -huh. a mí no me gustan las etiquetas, pero sí, es sí, la sí. forma en que la, la uh -huh. gente se siente más cómoda, es, yo soy homosexual, eh, 22 años, de los 9, yo ah, uh -huh. creo que de toda la vida, pero a los 9 viste, ya sale una chispita, digamos que dijo, oh my God, ah, <risa> es marica, y yo, sí. <risa> eh, pasa que yo creo que así como las mujeres, porque la mayoría de las veces las mujeres son las que defienden, uh -huh a los que son discriminados de la sociedad como nosotros. Nosotros, hay que empezar a usar mm. el lenguaje inclusive uh -huh. y yo, uh -huh. Dios mío, me tengo que acostumbrar, pero uh -huh. no importa. Lo voy a intentar implementar a poquito, pero ahí lo voy vamos, a ahí vamos en eso. Sí, eh, las mujeres defendieron mucho a las personas como nosotros. Uh -huh. Entonces creo yo que una forma de poder retribuir es así. Estando y acompañándolas y, y, y ser parte también de, de esos espacios, ¿no Fabi? Por supuesto. Uh -huh. eh, Ellas entendieron mucho mi situación. Eh, y yo por qué no poder entender a ellos. Uh -huh. O sea, la gente, como yo te digo, la gente, me he cruzado mucha gente que ha dicho de que no, porque perdón si mi vocabulario hay. Usar vocabulario frente. que tengas ganas, Fabi, está todo bien. Eh, acá? Eh, eh, si ofende o algo, pero voy a decir a lo criollo, como uh -huh. dicen acá, eh, la gente tiene muy eh, mal visto o no están de todo, del todo enteradas de lo que es en sí el feminismo, ¿entendés? O sea, uh -huh. nosotras o nosotros no estamos exigiendo eh, ¿qué sé yo, que se maten a las criaturas, que aborten 24 horas al día, no, o sea, es nada más atención, salud, Um, que cada uno tenga el derecho de hacer lo que le conviene, o sea, no lo que le conviene, sino en el sentido de lo que le, le, le va a hacer feliz, lo que, lo que necesita de una forma que la, el gobierno pueda atender eso, ¿entendés? No, uh -huh. no que se mueran, ¿me entendés?, en un lugar, ¿me entendés?, porque sí. es injusto, o sea... Uh -huh. Es lo mismo, por ejemplo, en, en lo que es mi ámbito, la bandera del orgullo, LGBT, hay, uh -huh. y un montón de letras más, porque están implementando sí. más. Ah. Uh -huh. en, hay muchas eh, transexuales, muchas y muchos transexuales que fueron muriendo en los tiempos, ¿me entendés? Uh -huh. O por la prostitución, o porque se habrán inyectado, ¿me entendés? Uh -huh. eh, sí. Sustancias que no son para el cuerpo, solamente para poder sentirse cómodas como... Ellas son como se sienten, ¿me entendés? ¿Y por qué no pueden tener atención de salud? Recién ahora eh, está viendo lo que es la ley del cambio de género. Eh, creo yo que mucha gente ya sabe que es gratuito, nadie uh -huh. tiene que pagar nada porque es un derecho. Mm. Pero, o sea, ¿cuántas muertes tuvo que haber...? para que se pueda legalizar eso. Así es. Estamos hablando, estamos hablando de derechos, ¿no? Eh, sí. Quien quiera ejercer ese derecho que tenga la posibilidad de acceder, eh, no se sí. está obligando a nadie, ¿no? Eh, eh, me parece que sos, sos muy, muy claro, muy clara, al, al explicarlo de esa manera. No hay una obligatoriedad a hacer nada de, lo que se, de nuestras luchas, sino que a quienes quieran hacerlo, que, que tengan la libertad de hacerlo y que además el Estado responda, ¿no? Eh, Por supuesto. Es eso. Bueno, mira, te manda saludos Noé. Eh, sigamos así libres, mariposas. Está escuchando Noé. También está escuchando Mica, que tam también te manda muchos saludos, así con signos de admiración y abrazos. <risa> <risa> eh, hay un montón de gente que, bueno, que ha sido conocida acá en Santa Rosa. Vos nos decías, eh, estás viviendo acá en, es en esta ciudad desde hace cuánto tiempo, Fabi. Yo tuve, um, te voy a contar, no sé si hay tiempo Sí, hay, hay tiempo? todo el tiempo que vos sí. quieras Bueno, um, como yo te decía, yo nací y crecí en Asunción, Paraguay sí um, Yo um, inconscientemente tuve muchas vivencias um, en, en mi país, no natal uh -huh. Yo tengo familiares que son de Buenos Aires, familiares de parte de mi padre ¿No? De mi abuela, mi abuelo, ¿viste? todo, mis yeyos, mis chiquitos uh -huh. Que vienen a Buenos Aires Entonces ellos me dijeron eh, Cuando yo eh, les confesé a ellos en secreto ¿Viste? Uh -huh. Pues viste que el machismo está presente everywhere sí. ¿Entendés? O sea Te exigen que seas de tal forma Que te vistas así, que no te puedes pintar Que no puedes hacer esto, que bla, bla, bla Ellos me dijeron que en Argentina Era todo más abierto, más Entonces yo dije Girl Yo tengo que ir para la Argentina ah. Entonces eh, me vine para la Argentina en el 2009 uh -huh. Como yo fui muy de mi abuela, de mi yella uh -huh. Entonces yo estuve unos meses Me volví a Paraguay Después volví de vuelta, viste uh -huh. Y ya ahí directamente ya me quedé Ya dije, no, de acá no me muevo más eh, Y me quedé acá uh -huh. eh, Hice la secundaria acá eh, Mi mamá vive acá con uh -huh. un hermano más chico. Yo en este momento no estoy teniendo tanto con mi mamá por diferencias. Uh -huh. Más allá de todo eso, es mi mami, yo la amo, uh -huh. I love you. Uh -huh. um, así que bueno, me quedé acá y ahora estoy siguiendo enfermería. Porque, o sea, quiero aportar yo también de mi parte, ¿viste? Uh -huh. Creo yo que hace falta mucha empatía y hacia con la gente, entonces yo digo, bueno, por más que yo sea uno en millones, ah, uh -huh. creo yo que todos los que estamos cursando esa carrera vemos eso y queremos poner nuestro granito de arena, ¿viste? Entonces, uh -huh. todo eso vine y me instalé acá, eh, obviamente no fue todo color de pink, claro. como me habían dicho, pero uh -huh. igual yo seguí acá, viste, la frente en alto, yo, uh -huh. girl, esta america tiene que seguir, ah. <risa> Bueno, mira, eh, acá te siguen mandando saludos. Y dice así. Hola, Fabi Amore, corazón. Me alegra ah. mucho escucharte al fin en la radio. Te mando un abrazote. Soy Lulú, carita sonriente. Ay, mi Lulú. Ay, mi chiquita, mi Lulú. Ay, creo yo que vos, pero la conoces, a Lulú. Sí, sí, sí, sí. Esa chica, amiga mía, es lo más... Yo la modoro, o sea... Uh -huh. eh, te cuento, ella fue la que me, me cambió a mí la mentalidad, uh -huh. un poquito, uh -huh. Retrograde, <risas> que tenía en mi cabecita. Eh, um, cuando yo la conocí a ella, eh, um, yo era del salvemos las dos vidas, uh -huh. y yo le decía a ella, porque como yo te decía, yo veía en las noticias que hacían esto, aquello, bla, bla, bla. Yo dije, oh my goodness, ¿viste? Pero esta loca que hace... No, mentira. Pero, <risa> o sea, eh, después ya me empezaba a explicar y yo tipo, entonces nada que ver, ¿viste? Uh -huh, uh -huh. Me empezaba a mostrar los talleres, cómo ayudaban a las chicas y yo... Girl, girl, Dios mío, tanta burbujita vivir acá me hizo mal. Entonces yo dije, no, me voy con luego me voy con las amigas, me uh -huh. voy con las chicas, compañeras, familia uh -huh. Así que bueno, Bien. aquí estoy. Y, y de todo eso, Fabi, no hace mucho tiempo. ¿Cuánto hace no. que Lulu apareció en tu vida? ¿Hace poco tiempo? Sí, Lulu apareció hace meses. Eh, yo, eh, una amiga eh, me había mostrado, eh, estaba necesitando promotores uh -huh. para un boletje que se llama Queen, que ahora uh -huh. cerró, que estaba sí. sobre Quintana. Uh -huh estuve trabajando ahí de promotor, entonces eh, un, una noche la crucé a ella ¿viste? y yo le vi con, lo, con el pelo rojo, los uh -huh. ojos verdes, y yo dije, esta niña bonita, <risa> amiga, chiquita, y empezamos a hablar dentro de la mona, una real amistad. Una re -amistad. <risa> los sí, he visto, eh, les he visto juntes y realmente se nota que, que se quieren mucho y además, este que nada, esto que decías vos como un, un aprendizaje mutuo no ahí, sí. eh, en sus charlas y, y todo eso que, que, que he tenido la posibilidad de estar ahí cerca eh, sí. Ana, eh, abordan un montón de temas, desde el feminismo desde las disidencias cuestiones que tienen que ver con las luchas del feminismo, como es el uh -huh. derecho por el aborto sí. eh, y todo eso y bueno, me alegra muchísimo Fabi que Que estés sintiendo que, que estás armando acá este, tu familia, tu, tu contención y todo eso. Eh, te pregunto por ese, ese niño de nueve años que, que se da cuenta que es homosexual... Eh, ¿Cómo fue ese, ese, ese, esa época de tu vida? ¿Encontraste mm, la posibilidad de que tu familia te, te escuchara bien? ¿Cómo, ¿Cómo lo pudiste manejar? ¿Qué pasó en la escuela? Lo que vos tengas ganas de contarnos sobre, sobre esa etapa. Y te lo pregunto, como le pregunto a mucha gente que, que comparte sus experiencias acá en el programa, porque hay mucha gente que de manera silenciosa está ahora escuchando el programa. Entonces, eh, todo esto también aporta a las experiencias de vida de muchas otras personas que nos estén escuchando ahora, ¿me entendés? Por eso por eso la pregunta, digamos. Bueno, um, o sea, yo desde chiquito siempre escuchaba a Britney. Mi tía, que vendría a ser hermano de mi papá, fanática de Britney Spears, yo dije oh my God, uh -huh. this girl, yo, eso. Uh -huh. um, me gustaba jugar con mis primas eh, todo lo normal que hace una criatura uh -huh. no de esa edad. a los nueve años o sea yo todavía no me gustaba ningún sexo uh -huh. eh, entonces bueno en un día yo me fui con un psicólogo a uh -huh. escondidas obviamente ah, uh -huh. fue como muchas pelotas y yo por ahí no me daban nada ah, entonces yo me pregunté a un psicólogo y el psicólogo me habló gracias a dios eh, excelente uh -huh. Eh, me hizo sentir, ¿viste?, lo que realmente era por dentro. Uh -huh. eh, nada, yo fui creciendo, yo crecí en una familia católica, uh -huh. donde te enseñan los valores, te enseñan la Biblia, ¿viste? Uh -huh. Hay ciertas... yo, eh, ¿viste?, cuando te dicen, por ejemplo, eh, yo te aconsejo, eh, si vos querés lo tomás y no lo dejas. Sí. Yo siempre tomo lo que creo que es conveniente... Y lo que no, viste, lo desecho en sí, en, según lo que dicen las iglesias. Hay que tener amor hacia los demás, ayudar al prójimo. Todo eso yo lo tomé. Después de ahí, todo lo demás que ellos como que te quieren militarizar, ponele. Uh -huh. Como haciéndote ver de otra forma, yo tipo, honey, no. Porque o sea, acá estamos mezclando lo que es amor y paz, viste, uh -huh. Uh -huh. con otras cosas que sean, son bastante turbias y lo pintan de... De blanquito, uh -huh. ponele de, de esperanza. Entonces, bueno, eh, me tranquilicé cuando salí del closet. Después, a los 15, 15, 16 años, ya era la etapa de tengo que salir al boliche. Uh -huh. Nunca pisé un boliche. En ese entonces, cuando yo cumplí los 15, vine para acá, para Santa Rosa. Eh, conocí a una amiga que se llama eh, Mica Luis. Eh, ella fue amiga de, mía del colegio. Me quiso llevar en ese entonces a Frida. Uh -huh. No sé si vos te acordás. Sí, sí, eh, sí me había un, a mí me habían dicho que Frida era como un, como vendrás al boliche gay. Uh -huh. Pero chiquito. Y uh -huh. yo tipo, oh, Hani, yo tengo que pisar, tengo que ver gente uh -huh. de mi, de mi misma cultura, raza, digamos. Uh -huh. Entonces eh, yo dije, un día eh, me dice mi amiga, bueno, Fabi, prepara tus cosas. Yo le dije a mi mamá que te vas a quedar, mira acá, te voy a llevar, y yo, girl, ah, preparé mis cosas, todo, me vestí más o menos decente, y arranqué, viste, ¿qué mm -hmm. pasó? No sé, sí. la ridículo dejó el teléfono encima de la mesa, ¿y quién le dio los mensajes? Mm. Mi mamá, uh. y yo, all the shit, mi mamá no me dejó salir, me, me, me tuvo mm -hmm. encerrado, después me fui, de, me mandó de vuelta a mi país, Y yo tipo no pude conocer Frida y justo había uh -huh. cerrado. <risa> Mira vos. Cuando, cuando yo eh, me fui de vuelta a Paraguay, lloré, sufrí porque uh -huh. las amistades que hice acá, ¿sabes uh -huh. lo que es tener que venir de tu país, dejar amistades allá? Hacer como re, rearmar todo y deshacerlo de vuelta. Porque... Uh -huh. Tremendo. <risa> Horrible. Entonces yo me volví a Paraguay. Uh -huh. en, en eso empecé yo el teatro yo amaba el teatro es más en la primera vez que vine acá hice un taller a escondidas también de mi mamá porque era de 8 a 9 de la noche entonces yo decía no me tengo que ir a estudiar que lo de mentira me iba al teatro ensayaba hacía obras me encantó es cuando estuve en el español johannes ¿sabes lo que era pisar un escenario y decir rindió frutos ah. me volví a paraguay empecé de vuelta al teatro Bien. Y, en, en eso que empecé el teatro ahí conocí a un chico que se llamaba Rolando Zamudio uh -huh. Él era bailarín y él era sumamente queer. Uh -huh. Sumamente mariposa y Johanny uh -huh. yo quiero ser como él, ¿viste? Uh -huh. Entonces ahí me llevó, ¿viste?, a lo que vendría a ser los boliches gay. Yo entré eh, a los boliches gay prestando una cédula de otro chico que era más o menos idéntico a mí. Tenía 27, yo tenía 16, yo le mandé cualquier cosa que yo me puse, tenía crema, no sé, ¿viste? No me creyeron, pero me dejaron entrar igual. Cuando yo entré, Dios mío, era como estar en el paraíso. Porque veía a chicos que andaban de distintos colores. Eh, cada quien, ¿viste? Estaba como quería, como se sentía. Había las drags, las trans, los chicos que... Me encantó uh -huh. la música, yo dije, estoy en mi, en mi, ¿cómo es que se dice? No sé, en, en tu lugar. En, sí. Sí, en tu paraíso. En mi, en mi salsa. <risa> en tu salsa, mm. ah, claro. Después, eh, yo cuando eso tenía un, una pareja, que fue el amor de mi vida hasta hoy en día, ¿viste? Uh -huh ya se juntó con otro, pero yo feliz. Porque si él es feliz, yo soy feliz. Uh -huh. Obviamente soy un infeliz porque no está al lado mío, pero igual, mientras uh -huh. él sea feliz, a mí uh -huh. me alegra. Uh -huh. eh, um, y el chico me decía a mí eh, de que no entre en ese mundo porque dentro de todo un mundo turbio y that's right. Uh -huh. eh, um, ¿Qué pasa? Este chico que decía ser mi amigo, viste eh, directa o indirectamente me hacía sentir como más o menos como... Uh -huh mal, porque como uh -huh. yo te digo, yo me crecí en una familia que dentro de todo es católica, y a mí me hacían ver que estaba mal lo que yo era. Eh, yo, o sea, y vos imagínate romper con algo que te criaste, Claire. Bueno, pero las cosas van cambiando, Fabi. Mira, acá sigo sí. recibiendo eh, saludos para vos. De parte de feministas trabajando, te mandan un corazón grandote. Oh, my God. Te mandamos todo el cariño multiplicado, dicen. Que sigas siendo siempre como te gusta ser. Te adoramos y te apoyamos siempre. Y acordate que lo normal no existe. Honey, besis, besis. Oh, my goodness. I love them. Eh, ¿Cómo es esto? Eh, entonces, bueno, eh, me trataba, viste, como, uh -huh. si usaba mucho maquillaje o salía con zapatos, me trataba como nena, si sí, me iba muy varoncito, porque sos muy varón, y sos del closet. Uh -huh. y son cosas que a mí en lo personal... No me gusta ¿entendés? Creo claro. yo que las etiquetas no tendrían no, hay que existir. ¿sí? Y, y hoy por hoy, Fabi, ¿cómo, ¿cómo te sentís identificado? Como un varón homosexual, eh, ¿crees que estás en un proceso de construcción, de transición hacia otra cosa, no binaria? Eh, ¿Has analizado, digamos, más allá de tu orientación sexual, de tu, de tu construcción de género, digamos, si hay algo ya eh, establecido ¿O va fluyendo? ¿cómo, cómo, ¿En esa parte cómo, cómo te identificas? Mira, eh, en lo personal, yo soy una persona, como todos somos personas. Eh, yo hasta en el momento no me identifico. Yo creo que soy una alienígena. Pero o sea, eh, a mí no me gusta que me condicionen uh -huh. como mujer uh -huh. por el simple hecho de usar maquillaje o por claro. ahí zapatos, porque... Ahora en este momento estoy usando J, un short y una remera. O sea, uh -huh. ¿me entendés? O sea, claro. creo yo que el estereotipo de lo que uno puede usar y lo que no está mal. Claro. Eh, creo yo que cada quien tiene que ser como es. Eh, si el día de mañana a futuro eh, yo quisiera hacer la transición porque me hace bien a mí, uh -huh. perfecto. Uh -huh. Lo he de hacer y lo asumo, o sea, no me niego. Pero por el momento hasta ahora me siento cómodo muy con bien, mi cuerpo, muy forma bien. de ser. Tu cuerpo, eh, cuidas tu cuerpo, haces ejercicio, eh, sos así porque sos así, eh, bueno, o haces algo. Mira, yo eh, como te digo, o sea, bailo demasiado mucho, hago teatro. Uh -huh. eh, uh -huh. Ahora estoy eh, en el Club Santa Rosa uh -huh. junto a Miriam, porque tenemos un fútbol femenil, uh -huh. que por cierto, Le gusta a quien le guste, vamos a salir adelante las chiquitas. ¿Ah? vamos a tomar ese terreno, vamos a empoderarnos y girl, eh, um, tengo a mi amiga que entrena ahí, que se llama Vanessa, que vendría a ser uh -huh. como mi tercera mami, uh -huh. ¿Ah? yo sé que me está escuchando esa ¿Ah, lleva, eh, y ella también entrena ahí, eh, hacemos ejercicio, deporte, charlamos, nos juntamos, yeah. eh, bastante yeah. visteo, empecé... De nuevo la rutina a ejercitar. Uh -huh. eh, eh, si sí, no te voy a mentir, fumo, eh, cigarrillos, obvio. Uh -huh. Obviamente que está mal, pero bueno, es un vicio que está bien, día yo me arrepiento de haberlo agarrado, dice porque es Jesús. Y de ahora no se puede, no se puede zafar, viste, cuesta un montón. Sí, Fabi, pues, mencionaste que estás estudiando enfermería, contame un poquito de eso. ¿Ya te anotaste esta, ¿Estás empezando a cursar este año? ¿Cómo es? Sí, eh, um, yo terminé en la secundaria el año pasado. Va, este año lo terminé del todo. Yo terminé el año pasado, pero estaba deudando una materia que es geografía pampeana, uh -huh. que me costó una banda. Uh -huh. Y para colmar en la bajada entre todos los compañeros me gané el televisor y, ¡ay, Dios mío! Todos me miraban con una cara de, ¿cómo podías ganarte el televisor si no? Y yo, ¡ah! Oh. Uh -huh. eh, um, eh, terminé la materia, rendí este... Este año, este mes, uh -huh. eh, me anoté porque uh -huh. mi, mi mamá me echó de mi casa, ¿viste? Uh -huh. Entonces yo, Dios mío, en la calle, ¿viste? Yo sin nada, yo tirada, hay una mariposa que le arrancaron las alas eh, Entonces, bueno, eh, esta amiga mía, Vanessa, que por cierto tiene un corazón tremendo, inmenso, eh, trabaja, ama a su familia, eh, El marido también, Alejandro, ah, uh -huh. el Alejandro, tipo Lady Gaga, ¿eh? ¿viste? También que los moderó un montón, son hermosos. Ella me dijo, bueno, yo te voy a dar en, un lugar para que te acomodes. Uh -huh. eh, pero sí, termina y empezá la facultad. Claro. Y yo tipo, ay, pero ¿por qué lo, que lo hagas? ¿Viste? Uh -huh. Porque donde no lo hagas, chau, te fuiste. Uh -huh. Y yo tipo, ok. Ah, y nada, y gracias a ella... Eh, puede empezar la facultad, viste, pude empezar las clases, viste, o sea, porque si no, viste cómo es la sociedad, no te toman en trabajo en sí, mm. por más de que te ubiquen, no te toman por lo que sabes o lo que podés hacer. Se fijan muchas veces por lo que uno es por fuera, claro. que por ahí no tendría mm -hmm. que incumbirle a los mm -hmm. demás, pero lo toman ese, no toman lo que vos eh, sos capaz de dar. Entonces viste por eso no puedo obtener ningún trabajo, estuve trabajando de secretario administrativo, estuve trabajando de atención al público. Eh, así que bueno, gracias a esta mamá, mujer, ¿Sí? amiga, ¿Sí? hermana, tía, ¿Sí? socia, ¿Sí? <risa> <risa> eh, pude empezar la facultad, así que bueno, recién creo que voy un mes, dos meses por ahí. Bien, bueno, ¿y te vas sintiendo eh, bien? Sí, bastante. Por suerte, viste. Más allá de todo, aunque cueste, se puede. Creo yo que siempre para llegar a una meta no va a ser tan fácil las cosas. Uh -huh. Te vas a, a cruzar con un montón de piedras. Sí. Mala gente, pero creo yo que si uno sabe lo que realmente es, lo que uno realmente quiere, uno lo puede lograr. Eh, um, Fabi, bueno, ¿eh, ¿cuántas cigarrillas te fumaste durante la charla? durante la charla Dios mío ahora voy por el tercero <risa> bueno, y eso que empecé eh, cuando estaba en línea Johanny Dios mío la frase que dice en un mundo de gusanos mm, capitalistas hay que mm -hmm. tener coraje para ser mariposas lo repetía no sabe cómo así es, bueno te, te proponemos que, que sigas escuchando el programa que, que seas parte de esta audiencia que cuentes con este espacio de radio para lo que tengas ganas uh -huh. que sigamos haciendo cosas juntas. Uh -huh. eh, desde quienes hacemos Digenerades desde la gente que hacemos Radio de Kermes te mandamos un abrazo grande eh, uh -huh. y en lo particular eh, te agradezco muchísimo la, eh, todas las cosas que nos contaste siempre me siento como muy agradecida cuando la gente abre su, su corazón y comparte lo que hace de su vida, eh, qué siente, qué piensa, contando cosas que, que son personales en muchos, en muchos casos, ¿no? Eh, y me parece que eso es muy amoroso para con el resto de la sociedad, porque en todo caso lo que intentamos es que nos conozcan para que nos quieran, ¿no? Para que nos acepten. Así que yo te agradezco eh, muchísimo muchísimo la charla preciosa que tuvimos y contanos ahora cuando cortes el teléfono ¿Qué vas a hacer dale antes antes de irme quiero decir algo dale sí sí lo que quieras eh, um, para la gente que está escuchando eh, um, quiero decirles que más allá de que pues yo no voy a hacer que mi vida fue un color de rosa más allá de los insultos o el perjuicio que me hicieron Hay que entender a las demás personas, hay que amarlas tal cual son, y muchas veces cuando alguien trata mal a otro no hay que devolverle de la misma forma, sino por ahí entender que así como está el veneno, por ahí la gente destruye el sentimiento de los demás, y los demás se reniegan con sí solos y quieren devolver eso, desahogarse, hay que intentar sentir amor hacerle sentir lo que es el cariño y el compañerismo entre todos. Querámoslo ¿no? entre todos. Uh -huh. eh, yo estoy en el feminismo porque entiendo a las mujeres, aunque no sean mujeres, digamos. Creo yo que mi bandera en sí, que vendría a ser la bandera de arco iris, dice uh -huh. igualdad uh -huh. y orgullo. Uh -huh. Hay que ser igualdad. Eh, todos somos personas. Hay que tener respeto hacia los demás y respetarnos a nosotros. Y nada, los amo a todos, sean felices uh -huh. siempre, vuelen. Uh -huh. Y la gente que les trata mal, girl, bañense ruda y aceite porque es Jesús, eso hay un montón. Sigan adelante, luchen. Que acá va a estar Fabric Class, ¿sabes? Yo voy a estar al frente, no me importa. Eh. Así que bueno, Bien. muchas gracias a vos, Verón. Bueno, un placer. Tener... Otro saludo más para vos, Fabi. Muy buena la charla. Le mandamos un saludo a Fabián de sus compañeras de la facultad, Cande y Tina. Ay, Tina, estoy chica. Oh, Dios mío, hay que entregar a trabajos prácticos, Pero no importa, Lady. Ya nos vamos a juntar entre todas, porque estamos. Y... Qué lindo. Bueno, ¿cuánta gente te mandó cariño? Sí, la verdad ¿Eh? que sí, eh, no me buenísimo. puedo quejar. pero uh -huh. estoy cruzando ahora uh -huh. amigas, amigues y amigos que realmente son uh -huh. gente de, de fierro, uh -huh. de, de, su corazón es inmenso. Bueno, vos también generas todo eso. <risa> <risa> bueno, contanos, ¿qué vas a hacer? ¿Cortás y qué haces? ¿Entrás corriendo la casa? ¿O ¿Vas a tomar algo? ¿Vas a comer? ¿Tenés hambre? ¿Qué vas a hacer ahora? No sé, capaz que ahora le empezaré un poco a Ale, uh -huh. al gordito, uh -huh. para tomar unos mates, uh -huh. y a la Vanessa, uh -huh. que Vanessa, por cierto, hace unas comidas vegetarianas, oh girl. Uh -huh. Ah, post data. Sí. Eh, nosotros hicimos una mini empresa Bien, que se ver. llama Agridulces. Dulces. Agri -Dulces. Que por cierto Sí, ella es la fundadora de eso. Hacemos pizza, uh -huh. rosquitas, de todo, viste... Eh, así que nada, muy próximamente eh, vamos a volver a retomar, viste, porque tuvimos como Bien. un descansito mínimo. Uh -huh. Bien. Así que bueno. ¿Y dónde lo están publicitando? ¿A través de Instagram? Eh? De Instagram, WhatsApp. Eh, por yo todas hago partes. mucha publicidad uh -huh. y si la gente por ahí comparte eso, viste que Bien. llegan, sí. Bien. Así que bueno. Y, eh, les buscamos como Agridulces. Sí. Perfecto. Hay Bien. un grupo en Facebook. Uh -huh. Bien. Así que ahí pueden encontrarnos. Uh -huh. Bárbaro. Bueno. Y nada. Voy a tomar mate con ellos ahí Bien. después hasta que me corran, me para mi casa. <ríe> <bueno>. <ríe> Bueno, abrazo, abrazo muy abrazo grande. a vos. Ha sido un placer. Te amo, ¡Mua! Hermano. Eh, Dios. Te amo, Doro, como, como dijiste varias veces, ah, me quedé con adoro, esa palabra, sí. me encantó. Te amo, Doro. Por bueno, ahí dicen que soy muy pesado, porque <risa> doy dos veces y un abrazo, ¿viste? Pero yo doy igual, ¿viste? Por muchos yo abrazos amo. y por muchos besos, Fabi. <risa> nos estamos, bueno, nos viendo. estamos viendo. Chau, ¿viste? chau. Besitos. ¿Viste? Fabi. Fabi Ubram es un hombre, eh, abrió su, su corazón, todo su ser, nos transmitió una amorosidad impresionante. Eh, seguramente lo pueden cruzar en todos estos espacios. Eh, ha sentido un, un lugar de, de comodidad dentro del movimiento feminista. Eh, queríamos a través de Desgenerades eh, difundir eh, su existencia, su pensamiento, sus propuestas y creo que, bueno... Hemos, hemos cumplido con este objetivo gracias fundamentalmente a la enorme apertura y, y amorosidad que tuvo Fabi en esta charla.